Vengo de padres canarios y en Canelones nací ¿Cómo querés que me llamen? Me dicen canario y ya estoy por ahí ¿Cómo querés que me llamen? Me dicen canario y ya estoy por ahí Anduve entre los chircanes persiguiendo una peria Buscando nido en cotorras bajando pichos Con el sol, eh, ayudando a levantar temperatura, más las noticias ¿no? que siempre contribuyen a eso. También estamos recibiendo a nuestro compañero Héctor Vicente con sus crónicas del departamento de Canelones. Héctor, buen día. A ver, a ver un poquito más de... A ver arriba, a ver. El arroyo a mojarrear, alborotando a cuantos terógenos cruzaba lindo, ¿eh? en el altar. Hernán, un gusto, esto, eso que dijiste de, del sol, y el, sí. en fin, blanca en los controles allí. Sí. Ese hombre que nos está acompañando hoy, y que nos va a acompañar, se llama Jorge de Grolia. Eh, agradecerle a Gabriel Patrón. Ajá que ¿Pasó el dato? Nos, sí, nos pasó el pique y tuvimos el gusto de conocerlo telefónicamente porque se nos complicó. Pensábamos, nos gusta hacer las entrevistas... Eh, Presenciales. Claro, claro. ver al, al, como hicimos con, con el cantor de, de Santa Rosa, en fin, allí, eh, y bueno, las notas que hemos hecho. Pero se nos complicó y no pudimos ir a la ciudad de Pando, uh -huh. donde reside actualmente con su familia y trabaja Jorge de Grolia. Él es oriundo de Castellanos, una localidad canaria que estuve, estuve fijándome en la página de, del INE los datos que hay del 2011, 520 personas. Yo no, no recordaba. A ver, ¿no? Castellanos, Centiembre. sí, uh -huh. en, en Canelones. Él dice que Lo llevaron a nacer a San Ramón. Pero Ajá. volvieron a. Claro. Volvieron a Castellanos y vivió allí. hasta los 17 años. Es un hombre que tiene. Bueno, tiene, transmite un entusiasmo muy grande cuando habla. Eh, tiene muy optimista. Y también se refleja en sus canciones. y en su música. Mm. Este. Trabaja. Él dice. Eh, Nos sorprendió gratamente también no conocer un hombre que, que hace música, que compone, que graba, pero que trabaja de otra cosa, como muchos artistas en este país. Claro. Él estudió en la UTU, primero en San Ramón, y después en Montevideo, eh, hace rectificado de motores. Ajá. Eh, cuando terminó los estudios, empezó como empleado en un taller y ahora tiene su propio taller allí en la ciudad de Pando. En esta primera parte de la entrevista... Bueno, él nació, otra cosa interesante, no conversando con la gente, él nació en el 67, cuando él empieza a tener uso de razón, la dictadura cívico-militar, claro. en un pueblo de 500 y pocos habitantes, y él cuenta, él lo dice, que muchos no se enteraron que había una dictadura en el Uruguay, porque era tan férvio además el, el control de la información, todo, Todo, todo. Y claro, en un pueblo chico allí... No cambiaba mucho. No la... cambiaba mucho. Claro. Pero vamos a escuchar lo que nos dice en esta primera parte Jorge de Grolia sobre sus orígenes en un pueblo rural, su contacto con la guitarra y algunas otras sorpresas. Eh, soy nacido en San Ramón, pero yo siempre digo que soy viviendo de Castellanos. Uh. Es un pueblo que está a 10 kilómetros de San Ramón. Este, o sea, a San Ramón fui ya que me parieran, digamos, ¿no? Estoy hablando pronto y mal. Este, después de estar de 16, 17 años, vivimos en ese pueblo, en Castellanos, que por los años que te estoy hablando, se vivió una realidad muy, muy diferente a la que se vivía en Montevideo, ¿no? Estamos hablando del año, yo nací en el 67, imagínate hasta el. Desde el año 67, yo empecé a tener gusto de la razón, digamos en el 70, 71, imagínate que niña estuve, ¿no? En plena dictadura, sí. pero a diferencia de lo que se vivía en Montevideo, nosotros vivíamos como, como aislados, como en una burbuja, sí. este... Porque, y más allá que no teníamos digamos familiares directos militantes este, de izquierda o algo de eso, eh, el orden que había, y suena feo decirlo, pero el orden que había era muy, muy estricto. En la, la escuela nos faltaban los maestros, en la UTU nos faltaban profesores, no había un paro de ómnibus. Entonces nosotros vivíamos una realidad que, que no era la realidad, era una cosa que, que, que no. Que nos mantenían en secreto ahí, este, por lo cual yo tengo una, una, un recuerdo hermoso de, de mi niñez, ¿no? La, sí. la libertad, con que andábamos por el campo, salíamos por la vía, yo qué sé, en aquella época, y ahora me da esta cosa a decir, pero éramos de andar cazando pájaros y sí. este, esas cosas que se hacían en ese momento que ahora uno a sus hijos no, no se las enseñó, prefiere que no se hagan, ¿no? El tren, sí. el tren estaba. El, estaba el tren nosotros eh, en una canción mía dice por ahí los primeros de mayo siempre salíamos a caminar por la vía porque era un era un día de los únicos, y uno estaba seguro que no andaba un tren sí. este entonces nos encantaba caminar por la vía y, y ver lo que había el costado de la vía que había todo un, digamos un, eh, un ambiente especial esos chircales grandes este sí. y, digamos, en un arroyo tranquilos a pescar a corretear pero no sé realmente los recuerdos que a mí me quedan de esa niñez fue Sí. Pues muy, muy linda ¿y ahí en esa niñez fue que, que nació tu, tu gusto o, o, o tuviste algún algún amago de, de agarrar para la guitarra y el canto? sí mira los, a los seis años me empezaron a mandar eh, al pueblo vino un profesor que se llamaba Miguel este, al, al club Artigas Varela que era uno de los pocos lugares de reunión social que había empezó a venir una vez por semana un profesor de guitarra y Honestamente no recuerdo si yo pedí ir o si mis padres me, me mandaron. Y bueno, ahí empezó, empezó mi contacto con la guitarra. Después este, ese profesor no estuvo más y me empezaron a mandar a San Bautista, que es otro pueblo que está más, sí. más al sur, digamos. Y al poco tiempo, o sea, al otro año, a los dos años, fui a San Ramón, a la profesora, y en aquel momento íbamos a era por conservatorio, o sea, la profesora te enseñaba, mm. y a fin de año se daban unos exámenes, mm. este, se, se, daba, se hablaba sobre el conocimiento que tenías de solfeo, y, y obviamente un, este, un, un show, digamos, donde, donde mostraba lo que aprendiste en el año, y bueno, y te calificaban, este, y bueno, y ahí terminabas tu ciclo. Y, y eso lo hice hasta los 12 o 13 años, a los 13 años como que me dieron un título profesor, de solfeo y guitarra, este con, con qué todo lo digo no como agarradito con pinzas por ahí y bueno sí sí sí sí sabemos de este pero bueno pero yo tenía eh, te, te digo más en algunos en algunos exámenes eh, no yo no era muy de leer música mm. y a veces improvisaba improvisaba realmente Y funcionaba bien, los exámenes siempre, me acuerdo que utilizaban unos términos que era sobresaliente, mención y felicitaciones. era uh -huh. una cosa que parecía... Sí. Que... <risa> ah, sí, una cosa verdad. Y, y muchas veces, no, no, yo no me estaba aplicando la partitura, simplemente tocaba algo, uh -huh. algo de oído, como que me resultaba más, más fácil. Sí. Por, por ahí fue que empezó la, el contacto con la música. Después, como todos en aquella... como todos... En, a los 14, 15 años, ya en esa cuestión de, de la adolescencia, un poquito más, este, me, me sumé a algún grupo de, de música moderna que le llamábamos en ese momento. Sí. Eh, que vendría a ser lo que le llaman los covers. Ahora, más que nada, eh, música argentina o música en inglés, incluso, que yo no sabía inglés, no sé inglés. Pero nos gustaba esa música y bueno, hacíamos alguna cosita de una banda. Este, después, sí, a los. cuando me vine a Montevideo como a los 18 años surgió la posibilidad que, que posiblemente te llame la atención lo que te voy a contar me invitaron para entrar en una banda tropical Yo te dije que iba a haber alguna sorpresa también en esto eh, Jorge de Grolia contando parte de su trayectoria ¿no? Claro. que es muy extensa y hizo muchas cosas con la música pero ahí quedó esa primera parte entrando en una banda de orquesta, se le decía, de música claro, tropical, claro. que hubieron muchas y muy renombradas. Este, de, ¿La orquesta era de Canelones o sería de Canelones? No, ya estaba Montevideo, Ajá. Eh, estaba estudiando él. Eh, y tiene varios discos grabados, de, vamos a seguir escuchándolo, uh -huh. pero tiene varios discos grabados, Parte de mi vida, Nada se ha perdido, Me dicen Canario la canción que le da el nombre al disco que empezábamos escuchando Espejo y El Convite eh, tiene canciones Hernán, yo le pregunté por allí, si es un, un cantor de opinión él considera que sí pero tiene canciones también que la gente se divierte claro. la gente participa pero muy interesante la verdad en espera, digamos, mensajes de otros temas que ustedes han estado enviando Está el 099-308-740. Y además, bueno, los teléfonos fijos: 2903-0302 y 2903-0304. Embarrando con matices para comer de su miel. La boca como toronja, picarol mi trompa más de una vez. La boca como toronja, picarol mi trompa más de una vez. Cada primero de mayo, escuchaste audio sí, sí, sí. de Alejandro de Atlántida, referido a, a ver. al el protagonista de hoy. Sí, buenos días, compañero. El compañero de Gloria debe ser el muchacho que es rectificador de, de motores en pando, excelente persona. Yo no lo conozco, pero me rectificó el motor del auto. Sí. Un abrazo grande al trovador Canario. Un abrazo, Alejandro de Atlántida. ¿Ya? Muy bien. Sí, además tenés el beneficio, Alejandro, que mientras le vas a encargar el trabajo, él te puede cantar alguna ahí. Claro. No sé si, si tendrá la De Grolia. Otro precio, ¿no? Otro la, precio. Ah, no, con música es otra cosa. <risa> eh, quedó el bloque anterior con que De Grolia nos contaba cuando lo invitaron a participar en una orquesta de música tropical. Claro. Vamos a escuchar ahora lo, lo que dice. Ah, no, está este, bien, qué bueno, sí, sí. Este, y bueno, a mí en ese momento no me gustaba, porque en esa época como que habían dos bandos nomás, o eras, o eras de la tropi o eras, de, o eras cheto, no una cosa así. Sí. Eh, había mucho, era mucho más, más chico el abanico que lo que hay ahora. Y bueno, yo no, no me atraía la, la música tropical. Entonces en un momento, bueno, este, yo trabajaba en Colón, ahí en un taller, y caí con hepatitis, me acuerdo. Entonces el muchacho que me había invitado, bueno, este, medio me había convencido y bueno, caí con hepatitis y, y no fui. Cuando volví de la hepatitis fui y probé, y, y bueno, estuve en una banda que, que se llamaba en aquel momento Sonora Caribe. Sí. ¿ah? Que, que fue la predecesora, eh, la mayoría de los integrantes lo que es Caribe con K después. Grandes bandas, Yo, yo estuve... grandes bandas, Claro. Yo... sí. Yo participé un año ahí antes de que, la, de que la comprara Eduardo Rivero, digamos, que fue el que la, sí. que la, que la ascendió, digamos. Y bueno, fue una experiencia más musical, como, todo, como toda experiencia siempre deja en aprendizaje. ¿no? ¿Y cantabas y tocabas la guitarra? ¿Qué hacías en No, ahí en esa banda, como con el tema de la hepatitis, yo me había quedado sin la posibilidad de, de tocar el bajo, que era lo que podía tocar, porque esa, ah. ese tipo de banda no tenían guitarra. No tenían... Este, no, no, no usaba. No. Este, y bueno, me quedé para cantar una canción o dos y, y como que era el presentador, cosa que nunca me hizo sentir muy, muy cómodo y, de hecho, ya te digo, cumplí un ciclo corto y, y me abrí, ¿no? Este, entre otras cosas, ¿no? Sí. Entre otras razones. ¿Y cómo se dio el pasaje, entonces, de, de pasar a la, a la música tropical a, al canto de, de raíz folclórica, digamos, el, el folclore nacional? Bueno, ahí, ahí está lo interesante, digo, mi, la, las verdaderas raíces míos son de, de, de, de música folclórica, digamos, la, la, los primeros, esos 6, 7 años de guitarra, se cantaban, había un cancionero de canciones argentinas, como empezamos todos. Se, se escuchaba mucho por la radio, además, se escuchaba mucho claro. por la radio, además, sí. Exacto. Después, bueno, alguna cosa de los olimareños, pues un día me fui muy lejos de 33, eh, a Don José, este, en realidad yo siempre sentí que, que, que lo mío era para ese lado. El tema fue que después, bueno, de esta banda de, de Tropical, pasaron unos años, Este y... Y bueno, formé familia, con mi señora, que aún estamos juntos, tuvimos dos hijos. Y en un momento, como a los 36, 37 años ya, el periodo que pasó, ¿no? pasábamos 15 años, este, había una guitarra guardada en el ropero que de vez en cuando salía. Y, y bueno, y decidí como, como dedicarle un tiempo de vuelta. Este, era un poco bastante estresante el, el, el compromiso que tenía con el trabajo. Y bueno, y, y empecé a dedicarle algunas horas a la semana. Este... Y apareció, en ese momento, el que apareció fue el, el, el Eduardo Toto Méndez, ¿no? Y ahí una etapa, una etapa totalmente este, enriquecedora y muy, muy linda con, con el Toto, ¿no? Sí, sí. Eh, en, en, tu, empecé, en, empecé tu, a... en tus temas y videos se ve que, que tenés un buen, manejo de, un buen manejo del instrumento, ¿no? ¿Él te ayudó también a eso? Eh, claro, en realidad la razón por la que yo conocí a Toto fue... Eh, yo fui a tomar clases de guitarra con él, mm. como a reiniciar mis mi clases de guitarra. Entonces me acuerdo, el primer día me dijo, bueno, mostrame a ver qué, qué, qué haces, me dijo el soltador qué tocas. Bueno, está, le mostré y bueno, y, y Toto tenía una manera muy, muy particular de enseñar, que él te, eh, él te enseñaba mostrándote lo que él hacía, no. en, Entonces pasaron, no sé, tres, cuatro, cinco clases, y un día le mostré a Toto algo que yo había compuesto, eh, creo que era, no sé si era el tema castellano o, o Consecuencia, que es otra canción que hay por ahí. Este, y me acuerdo que Toto me dijo, pero eso está muy bien. Dice, ¿qué quería hacer con eso? Me preguntó, digo, ¿cómo que quiero hacer? Sí, ¿qué quería hacer? Digo, no sé. Este, entonces él me dio y dice, pero no, de repente no te entusiasma a grabar algo de esto. Y bueno, y ahí fue donde, donde empecé a entender que capaz que algún potencial tenía como compositor este... Y él sí, siempre me dio para adelante. Qué bueno. Él, él, él, esos años, él siempre fue muy, a ver, muy, muy, muy crítico de los, de los compositores, muy admirador, por supuesto, de Alfredo. Sí. Este, y a mí me, me hacía sentir bien que, que una persona como él eh, respaldara lo, lo, lo que yo hacía. ¿Qué te parece? Eso pasó, claro, el, el, con, en, en sí como, como, a ver, como alumno de Toto, yo estuve yendo, no sé si... Un, No creo que ni un par de años. Después simplemente se transformó en un, un, una gran amistad y, bien, y, sí. y nada. Iba y, y, y una vez por semana y grabábamos. Lo que sí me acuerdo la, lo, que se, lo que yo le pagaba a Toto eran las horas de, de estudio este, eh, porque él era muy profesional. Este, y, sí. Pero lo que él me enseñó a armar los temas, a estructurar, a ver qué me convenía, cuándo iban pausas. Eso es impresionante lo que él me, este, me ayudó a a lograr. Y después, bueno, lo, las horas en el, en el estudio de grabación con Toto eran inolvidables. Mm. Una genialidad trae la otra el tipo. Eh, tremendo, tremendo. Muy bueno, muy bueno. Escuchando tu, tus canciones, bueno, primero que se ve que sos un hombre optimista, ¿no? Porque transmitís mucho eso en, tu, en, tu, en tus letras, en, en tu música, incluso independientemente del tema que toque la, la canción. ¿pero ¿vos te, uh -huh. vos te considerás un cantor de opinión? Eh, yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, esto, todas mi, mis canciones eh, por lo menos intentan dar algún tipo de mensaje. Ah, sí. eh, no intentan no, No de por sí un mensaje profundo, porque ahora, en los últimos tiempos han salido algunas canciones con algún contenido de, no sé si de humor o de picardía. Sí. Este, entonces, a veces el mensaje no tiene que ser un mensaje profundo siempre. Puede ser un mensaje de, como decís si tú, de, de, de optimismo, de, de, de, de autocrítica o de... Sí. Los mensajes pueden ir por muchos lugares, ¿viste? Sí. Eh, eh, Hay canciones, por ejemplo, tengo unas canciones que, que creo que ya no está grabada, que, que es una historia de, de una pareja, de campaña. Este, y que está basada en, en, en hechos reales de aquellos años o de uh -huh. antes, las parejas que tenían muchos hijos, ¿no? Sí. Entonces a, habla la historia que el hombre la conoce en un baile de campaña y, y esa misma noche la conversa y, y se la lleva para el rancho y en el rancho hacía frío y él se ofrece a, a darle calor con un poco de picardía. Entonces este, la canción se llama 14 en 14 la canción dice después que tuvieron 14 hijos en 14 años sí. este, y al mismo tiempo resulta que esos 14 hizo, hijos le dieron este, cada, eh, cada hijo le dio 4 nietos y cada nieto le dio 2 bisnietos sí. y el final de la canción termina que, son, que a fin de año se reunieron todos y eran 254 personas este, y si haces la cuenta es increíble pero, pero da eso y vos hablas con gente mayor y te hablan de esas historias sí. que los hijos no los hijos más grandes terminaban criando a los hijos más chicos, viste, y, y que los tíos eran, mayor, eran menores a veces que los sobrinos, unas cosas, sí. viste, que eh, se daban. De... Entonces, a, a esas historias sacarle un mensaje y transmitir esas emociones que podían haber por ahí, sí. este, y tratar de recrear una época o un ambiente, eh, sí. Así es. eh, eso para mí es buscar dar un mensaje. Cada de mayo Aprovechando el feriado Caminando Estuvimos bichando, eh, Hernán, en, en internet uh -huh. Festivales donde estuvo participando Nuestro invitado Jorge de Grolia Y la última actuación que tuvo o que encontramos Fue en la fiesta del pollo y de la gallina Que se hizo uh -huh. en una, si no me voy a la memoria En San Bautista uh -huh. Y allí Jorge de, no, de Grolia hace poco, no hace mucho eh, eh, oh, no, fue no. En, no sé si fue en febrero o en marzo. Ah, ajá. De Grolia eh, actuó con Rodrigo Rincón en la guitarra y Darito Montero en el acordeón a piano, logrando allí una comunicación muy buena y muy saludable con, con el público. Nosotros le preguntábamos si, lo, si él se consideraba un cantor de opinión, porque él, eh, eh, nos dimos cuenta que a través de sus canciones, mm. él además... Eh, da su visión del mundo en algunas canciones más que en otras y yo había notado entre las canciones que, que bueno que me, que me llegaron más digamos ¿no? uh -huh. entre todos sus discos tiene por ejemplo de su disco Espejo un, una cosa que él dice manifiesto de un cantor Tiene una cumbia del consumismo que está muy buena. Ah, ¿la podemos escuchar? No, no, no, ahora no. Ah, no, no, disculpa, para, pero eh, aquí está su disco, está en otra emisora. Ah. Eh, tiene La Polca de Anselmo también, una, una canción muy, muy buena allí que define su, su entorno. Pero antes de irnos, ahora que, que era un tercer bloque, pero antes sí. de irnos vamos a escuchar una canción donde él se refiere a esa histórica división fomentada por muchos mm. entre el campo y la ciudad claro. la canción se llama De Campo y Cemento pero ahora vamos a Caminatas por la vía y robar tanjarinas cerca de la Alhambra y caminar entre los terrones Robar tanjarinas cerca de la Alhambra sí. Decir que si la gente quiere si no lo conocía bueno ahora ya lo está conociendo mm. a Jorge de Grolia pero en Youtube él colocó Todos sus trabajos Ajá. discográficos y se puede acceder a ellos. Acá hay alguien que nos pasa, perdón, que me sonrió por el título de la canción, ¿no? De Jorge de Groglia. El disco El Convite. Sí. El álbum El Convite, el tema Pechuga y Nalga. Ah, es. sí. Pechuga y nalga. Eh, en, esta última, en esta última parte, y vamos a apurarnos porque la operadora. Es como el básquetbol. Está bien, ¿no? Trabaja con el reloj. Claro. Se pone brava, ¿no? Sí, sí. sí. porque eh, nos, nos detuvimos en la charla con, de Grolia con alguna de sus, de sus canciones. Tenés canciones, por ejemplo, también, y creo que combinan las dos cosas, La cumbia del consumismo. Eso me parece así un gol de media cancha. Y el otro tema que, que yo te comentaba que... Bueno, usás distintas formas musicales, ¿no? La polca, la milonga, el, el, uh -huh. el recitado, digamos, ese manifiesto de un cantor. Contame un poco de este manifiesto de un cantor. ¿Qué te motivó a hacerlo, a, a decir eso? Eh, es, ese manifiesto, o sea, realmente está inspirado eh, en, en una forma de, de, de decir de Alfredo, ¿no? Uh -huh. Eh, pero realmente puse lo que yo sentía por ahí, no no eh, no me preguntes demasiado cómo surgió pero hay ideas que son cosas que yo quería decir y me parece que tenían que ser dichas de, de esa forma este con pausa tranquilo claro este mm. y bueno surgió, eso, surgió ¿El disco eso espejo está en el eh, disco espejo espejo sí sí, sí, sí. este ese está en el disco espejo sí, sí. ¿Y después, este, no hay cosas hay hay cosas Decime. No, y después tenés canciones que reflejan un poco el, el ambiente donde vos naciste y te formaste, y la polca de Anselmo, por ejemplo. Ah, esa es increíble, está divina. Sí. Sí, el, esa polca está, como te digo yo, en el club Artigas Varela, ese club que había en mi pueblo, que hay en mi pueblo, y que hacen unas fiestas grandísimas todavía, eh, en ese club se hacía todo, se hacía la fiesta de fin de curso de la escuela, la velada de la escuela, que así la llamábamos, que era algo anterior al fin de curso, donde se hacían obras de teatro, donde se bailaba, no sé, el pericón, sí. donde se hacían sketch, bueno, se hacía en ese lugar. Y en las veladas de la escuela, generalmente se armaba bailongo, se armaba baile y había una mesa servida, como la de la Pol polca de Anselmo. La gente llevaba, uno llevaba un pollo hecho, el otro unos frascos de durazno en almíbar. Algunos llevaban, por decirte, una gondiola casera, eh, mm. unas pizzas caseras. Y eso eh, se vendía o se sorteaba. Y toda esa imagen a mí me quedó, me quedó. Este, y estos personajes, increíblemente, con Anselmo pasó esto. Eh, escribí la canción, La grabamos, bueno, cuando la escuchaban a mi pueblo, les encantó. Entonces, mi madre me dijo, dice, pero esa canción tú se la dedicaste a Anselmo Álvarez. Le digo, no dice pero es igual el Mirá personaje vos. el personaje con su botón con su botón prendido hasta hasta hasta el último botón del cuello este con su, con su actitud tímida no este, como bueno y resulta que era ese yo sin darme cuenta me había inspirado en esa inconscientemente en esa, lo trajiste al al al pentagrama inconscientemente al lo, sí. lo, lo traje ahí a, a esa canción a esa canción sí, sí. este totalmente ¿qué estás haciendo ahora? Sí. Eh, actuaciones en vivo ¿Estás ¿Qué, qué, qué, qué, preparando algún disco nuevo? Mira, estoy, eh, estoy preparando cosas, bueno, ahora estoy terminando una, una canción que, que, que, que está muy interesante, ya me estoy riendo de, de, de algunas cosas que dice. Eh, algún toque en vivo, sí estuve en, el, en la fiesta del pollo y la gallina de San Bautista, fue ah, sí. un festival bastante, este, bastante grande. Este, creo que no fue muy bien porque me presenté con... Rodrigo Rincón en, la, en oh. la, guitarra y con Darito Montero en la acordeón, capaz que lo Este, y for, anduvo muy bien ese, ese formato trío, digamos. Rodrigo se acom acompaña a María Elena también. Exacto, sí. a María Elena y a este muchacho allá de, de Paso de los Toros también. Sí. Que no me sale el nombre ahora. Bueno. Este, sí, un botija bárbaro. Sí. Este, excelente persona, excelente músico. ¿Y ese trío, ese trío ¿no? lo vas, lo mantenés? Eh, no no no realmente porque no hay no hay mucho trabajo como para mm. para que justifique el, el, el juntarse a ensayar, no eh, lo que tiene ese tipo de cosas que si se necesitara eh, ahora en dos o tres ensayos ya me, me parece con el tema de la tecnología es mucho más fácil preparar ah, pues sí. que un show pues te, te pasas los WhatsApp te pasas un un correo los arreglos y entonces con una vez o dos que te juntes eh, ya ya funciona pero lo que te iba a decir que estoy apuntando un poco más a presentarme como, como cantautor ah. solo con la guitarra y vos sabés que me da un resultado este, muy bueno muy bueno porque a veces el acompañamiento lo que hace eh, te, te, te genera unas ataduras métricas más que nada ah, sí. que vos tenés que estar respetando este, velocidades o, este, sí. o, o, o en qué querés hacer énfasis yo como cantor, can, eh, cantautor a veces detengo la canción La, la puedo detener, darme ese lujo, y logro el efecto que quiero. Mm. Que yo si, si estoy con más músicos, no es tan fácil, viste. Por más que hay muchos músicos sí que te entienden tú, pero no, no es lo mismo. ¿no? Y después lo otro, que el medio lamentablemente está pidiendo otra cosa diferente a, mm. a, a un cantor, un cantautor. Está pidiendo, eh, no sé a quién se lo escuché, que, decía que ya la música no entra por, el, por los oídos, sino que entra por los ojos. Así es. Entra por el color. Por el sí. color, por el movimiento, por las luces, eh, por el show, por tu sonrisa, por las pavadas que decís, eh, ya no es solamente por, por, por el mensaje que trae el cantor. Pero la función, el de, la función del trovador con su guitarra, y su texto trabajado, y su, su silencio, sus tiempos, y así también, eh, hay que reivindicar eso, me parece. Sí, claro, pero por eso te estoy diciendo que yo me estoy volcando a, sí. eh, a hacer eso. Me, me, me resisto a, por ejemplo, yo para ir a San Bautista tuve que generar esto eh, este show más grande, una bandita, una banda, ¿Sí? porque solo con mi guitarra no no no los iba a convencer. O sea, tenés que ser un super fenómeno para hoy subirte un tipo con una guitarra claro. y, y, y, y bancarte un festival. ¿Sí? Tenés que. Entonces, en otro tipo de shows sí. Sí, y, y me siento muy cómodo y veo que todavía hay mucha gente con hambre de eso. Sí. Mucha gente que quiere ese, ese encuentro intimista, ese, ese contacto, esa, buscar esa coincidencia con lo que dice el cantor. Sí. O, o, o yo como cantor me encanta cuando encuentro coincidencia con lo que la gente siente, sí. o cuando se sonríen por algo que dijiste, o cuando los ves que están, están introvertidos por algún mensaje. Eso está bárbaro. Eso está, está muy bárbaro. bien, está muy bien. Así que estás preparando eso y ¿cuándo te vas a presentar? O, o todavía no, no tenemos nada eh, no en, en vista honestamente todavía no hay nada, no hay nada. eh yo yo no, seguramente para hay un festival que hacen en castellano seguramente vaya a estar eh, bueno Gabriel Patrón está haciendo alguna gestión en algunos lugares este y bueno estamos a la espera a Gabriel Patrón te puede sí, llevar tengo. al estadio centenario y llenar le vamos a dar sí, totalmente. le vamos a dar para adelante cuando te tengo fe. <ríe> Tengo fe Hernán Allí escuchábamos a, saludo a Gabriel, Patrono, Se debe estar Patrono, riendo Patrón a esta altura Y nos vamos a ir escuchando A Jorge de Grolia A quien le agradecemos nuevamente Esta canción que me parece muy buena De su disco Nada se ha perdido De Campo y Cemento de cemento, aún no la entiendo si es de campaña o es de ciudad como el tipo que la canta que no se espanta si tanta gente lo siente igual. Nací en un pueblo con calle tosca, de casa abierta y sin enrejar, donde el campito era de todos, donde las horas duraban más. en un barrio en que alguna gente a veces pasa sin saludar ¿Será que el tiempo no alcanza nunca? ¿Será ese el precio que hay que pagar? A veces hay quien apartar, o sos de aquí o sos de allá y algunos más y otros menos, llevamos mitad y mitad Parece zijn al het asunto, waar we gaan we separar? We hebben hetzelfde Cielo, misma Tierra en mismo Mar.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 Cada caso es diferente, pero es muy cierto, lo sé, que algunos más y otros menos, algo de campo y cemento, algo de campo y cemento llevamos bajo la piel.